Líder Ian Brown. Hemos seguido con You Too, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, Loquillo, l e i v a y Ariel r o t h y el Rock de Europa, Linkin Park, Guilty All the Same, Iron Maiden The Prisoner, Dover Crash. スタンダップアンシャ s ト、ディトテンハーセン、ショーネングウスアウィデル n r e i n cidentes、ハ s de a g u a n t a Ramones、nos vamos a Suiza. A Suiza. Nos vendrá bien un cambio de aires. Vamos a escalar los Alpes. Nos vamos a San Gotardo. Gotar. Lift You Up。 Oldie Motel Rock FM y feliz fin de semana. See、yeah, you. 10K e y e a h Better go back to your back mama, She'll take care of you. One last time, country girl. Mejores vistas al rock. En Rock FM. So now 何て言うの En r o c u e m de 9 a 12. Oldie Motel.